Abreu y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pecho. Esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Cómo les va? Quien les habla, Clarisa Gambera en la operación técnica. Está Camila y acá en la producción, corriendo medio de un lado para otro, Mariano Molina, que nos saca fotos. Y estamos con el estudio acá de la radio gráfica lleno, lleno de gente. Y más gente que nos mira porque hoy hay un evento muy importante acá en la gráfica. Que están hablando sobre el riachuelo afuera, ¿saben? Le voy a dar la bienvenida. Son los chicos y las chicas de la Escuela del Instituto Bernasconi, pero ahora ellos van a explicar mejor. Yo les cuento que esto en poquito rato se va a transformar en super peques en el aire. Por ahora somos REC, hacemos radio en las escuelas y acá en el estudio de la radio gráfica hacemos radio con los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con un segundo grado, eh, los voy a presentar. Dice acá que los locutores de la radio, Joaquín, Valentina, Julia y Catalina, que Mega Noticias va a ser la columna a cargo de eh, Ara, Lucy y Carol. Eh, Luchi. Bueno, ahora ustedes me corrigen. La parte de a todo ritmo Matías, Ludmila y Luca, a pura risa de Leila, Nico y Agustina, chismes en acción es otra columna, More y Tami, planeta deportes Mateo, Enzo y Fernando y contagimos lectura Tommy, Agustín, ultra ultra meteorólogos Azael, María y León, ese es el staff de hoy de Super Peques en el aire. Y ya sin dar más vueltas, le paso la palabra a quienes van a hacer la apertura del programa. Subimos la cortina de Super Peques en el aire. Bienvenidos a Radio Super que en el Aire, transmitiendo desde FM Radiográfica en el Barrio de la Boca. Somos los chicos de segundo B de la Escuela Número 1, Doctor Carlos Saavedra Lamas, Instituto Félix Fernando Bernasconi, del Distrito Escolar Sexto, en el Barrio de Parque Patricios. Y esperamos que disfruten de nuestro programa de radio. Buenas tardes a todos. Nosotros somos Joaquín, Catalina, Julia y Valentina. Y los vamos a acompañar junto a nuestros compañeros por este programa. Tenemos muchas cosas para contarles y para comenzar le vamos a dar la bienvenida a nuestra sección Mega Noticias. Bienvenidos a mega noticia Nosotros somos Araceli, Luciano y carol Hoy les vamos a hablar sobre las plantas. Con nuestra seña estuvimos aprendiendo un montón de cosas y queremos compartirlas con todos ustedes. ¿Sabían que las plantas son seres vivos que fabrican su propio alimento? Ellas necesitan el agua, la luz, el calor del sol, el aire y la tierra. Sin estos elementos ningún ser vivo podría existir. Realizamos una experiencia para ver cómo absorben agua las plantas. Para para eso agarramos una lata, le pusimos agua colorante vegetal de color y revolvimos hasta que el agua se volviera coloreada. Luego agarramos un clavel de color blanco, le cortamos un poco el tallo y lo pusimos en la lata. Al día siguiente notamos que nuestras Las ya no eran blancas, sino que se habían coloreado del color del colorante que le habíamos puesto al agua. ¿Saben por qué pasó esto? Porque el tacho absorbió esa agua coloreada a través de pequeñas tuberías que hay en él y la llevó hasta la flor coloreándole los pétalos. ¿Se animan a hacer esto en casa? ¡Adelante! Es muy fácil y super divertida. También aprendimos que las hojas de una planta producen los nutrientes que ella necesita, que el fruto contiene las las semillas de las que saldrán nuevas plantas y que la raíz absorbe agua y mantiene la planta fija la planta fija al suelo. Esperamos que les haya gustado hayan aprendido un poquito más sobre las plantas. Los vemos en el próximo programa. Esto fue Mega Noticias. ¿Cuánta información que nos trajeron nuestros compañeros el mundo de las plantas es increíble? Pero esto no es todo, porque tenemos muchas más cosas para todos ustedes. Así que ahora los dejamos con Planeta Deportes. Bienvenidos a Planeta Deportes. Nosotros somos Enzo, Fernando y Mateo. Hoy les traemos un tema súper importante, tanto para los deportistas como para todos nosotros, la alimentación saludable. Si cada uno de nosotros se alimenta saludablemente, va a tener mucha energía para gastar. Es muy importante elegir todos los días frutas y verduras de varios colores como rojo, verde, blanco, amarillo, naranja y violeta. Los desayunos tienen que tener cereales, leche, yogur, queso y frutas. Durante todo el día es muy importante que tomemos mucha agua. Hacer algunos deportes me ayuda a cuidar mi salud prevenir enfermedades y compartir lindos momentos con la familia y los amigos. Si dormimos bien, el día siguiente vamos a tener más energía para, para hacer toda nuestra actividad. Las cosas dulces, saladas, gaseosas golosinas las tenemos que guardar ...para ocasiones especiales. Les contamos que nosotros en el cole... ...hacemos desayunos saludables... ...con nuestros compañeros del segundo B... ...y es muy lindo. Compartimos toda clase de alimentos saludables. Llevamos leche, yogur, frutas, cereales y vainillas. ¿Se animan a hacerlo en su escuela? En el próximo programa... ...vamos a traerle otro tema más interesante... Pero por hoy, esto fue todo. No vemos prontito. Esto fue Planeta de Deportes. ¡Wow! Fue genial esta sección. Los chicos nos hablaron de algo que es muy importante para nuestro cuerpo. Ahora vamos a pasarles con una sección muy divertida, seguro les va a regustar. Adelante a todo ritmo. preparado, vem com reggae Buenas tardes a todos y bienvenidos a Todo Ritmo. Soy Luzmila y les traje una canción que nos encanta escuchar y bailar en toda la escuela. Junto a todos nuestros compañeros y la señas Gigi. Esta canción es de Canticuénticos y teatro se ve un monstruo que vive en una laguna y le encanta bailar la cumbia con todo su cuerpo. Adelante el monstruo de la laguna. El monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Una mueve la panza, pero no le alcanza, el monstruo de la laguna, empieza a mover las manos, para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza, el monstruo de la laguna, Empieza a mover los hombros Para un lado y para el otro Poniendo cara de asombro ¡Ah! Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza El monstruo de la laguna Empieza con la cadera Para un lado y para el otro a mover los pies Para un lado y para los dos del derecho y del revés Mueve los pies Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza Pero no le alcanza Ey, pará, pará, pará Yo quiero cantar también ¿Qué? ¿Cómo? Dale, no, pero... tucadas. No, tucadas. no, no, pero dejáme cantar un ratito Que todos no. cantan, yo no puedo cantar Pero vos sos baterista claro. Ah, y por eso no puedo cantar mm. Bueno, bueno, a ver Vamos a darle una oportunidad Dale, yo te acompaño una vuelta, dale El monstruo de la laguna Ajá, a ver Se para con la cabeza ¿Qué? Con las patas para arriba Eh, no. No. Mira qué broma traviesa ¡Mueve la cabeza! Bailando arriba de la mesa Esto es un lío Bárbaro este estudio Está buena esa canción, ¿eh? ¿Siempre la escuchan? Sí, sí. Bien, la saben bailar todos ¿Saben la letra de memoria? Sí Bien, el monstruo de la laguna y canticuénticos Bueno, Joaquín ¿Qué, man qué manera de bailar, ¿eh? Qué divertido que estuvo, pero esto no es todo, esto, porque más adelante tendremos más música. Perdón, más adelante más música, pero yo quiero preguntarles, ¿es verdad que teñieron unos claveles de distintos colores? Sí. ¿Valentina? Sí, sí es muy cierto. Al otro día eran de otro color. A ver, ¿cómo fue entonces? ¿Dejaron eh, una tarde, dejaron las cosas? ¿Cada uno eligió un color distinto? Sí, lo traíamos de casa. Ah, mira. Eh, Tamara, ¿qué color usaste para teñir tu clavel? Eh... Naranja. naranja y acá qué color eh, era medio rojo un medio rojo bien joaquín yo me elegí un, un azul que parecía medio celeste pero era azul azul y vos valen yo me elegí un violeta un violetita bien entonces Muy lo dejaron lo hicieron un día y al día siguiente llegaron y sorpresa, sí. sorpresa ya sí, ¿Y, ¿Y la flor se, se estropea o queda bien? No, no bien, quedó bien. bien y hermosa. Todos tenían eh, claveles blancos. Sí, sí. pero algunos es que es muy divertido. Y a la vez es muy divertido. Es muy divertido que cambia de color. ¿Algunos sí. se equivocaron de planta? No. Sí. no. Mm, yo me traje unas rosas porque yo no me pude traer... El clavel. El clavel, pero las rosas fue lo mismo que... Funciona igual. Ah, bueno, entonces sí. no es los claveles. Funciona flor blanca perfecto cualquier flor blanca funciona así que se puede hacer este experimento bien de ciencias y otra pregunta me quedo de antes puedo hacer otra pregunta si sí, sí. sí, dale, dale dale sobre ¿no? el desayuno eso de los desayunos saludables me interesó quién hace desayunos saludables en su casa yo. valentina yo, yo vos que he... desayunas en tu casa en mi casa y la verdad como un yogur, yogur a veces pan con queso, pan, ¿queso Bien, sí, yogur, que es untable. Sí, un Joaquín, ¿cuál es tu desayuno habitual? Yo yogur con muchas clases de tostadas y hay, me como, hay a veces que me como de mermel, mermeladas sí. distintas. Siempre me como mermel, mermeladas distintas. Qué rico, no. che. Contame. Yo desayuno leche con galletitas. ¿Leche con galletitas? ¿Leche sola o leche con chocolate, con café? No, así la, la voy a comer a Carrefour. Allá viene hecha sí. Ah, ok ¿Cómo es tu nombre? Azahel Azahel Qué nombre que nunca había escuchado Allá, Tamara, tu desayuno habitual Acerca ¿Qué desayunas en tu casa? Acerca. Está pensando, eh, Tamara ¿Qué, qué desayunas? <risa> yogur con cereal yo, a, Acá gana el yogur, parece ¿Alguien desayuna sí, chocolatada? Sí. ¿Nadie? ¡Yo! yo... yo... Ah, ah, chocolatada full Morena, vos ¿Qué es el desayuno ideal para vos? No sé si es saludable, el ideal. Para mí el más rico son tostadas con queso o con manteca. ¡Qué rica! ¿Las tostadas con manteca y azúcar? No. No, ¿No es saludable eso. Bueno, perdón. Valentina, ¿el desayuno más rico cuál sería? Y sería también tostaditas con mantica Qué rico. Y esto del desayuno saludable, en la escuela, ¿cómo se organiza? ¿Cada uno de ustedes, cada una lleva algo distinto? Sí, algunos pero, ¿sí? llevan yogur, otros sí. cereales, otros sí. leche, otros aquello. Pero siempre es algo saludable, tampoco saladito. No vamos a traer una lechuga. Ah, nada del almuerzo. Biscochitos tampoco. Decime, Joaquín. Lo que hacemos este, de nuestra casa, por ejemplo, nos traemos un chocolate, pero lo comemos después. Ah, después de lo en saludable. En algún recreo. Sí, en sí, algún sí. recreo, ok. Pero el siempre compartimos las cosas. Entre todos arman un desayuno para todo sí. el grado. Sí, sí para para todos. Qué interesante. Sí. qué interesante, qué interesante. Bueno, Julia, seguimos adelante con la hoja de ruta que ustedes tienen pautada para este programa. Dale. Ahora los dejamos con Chismes en Acción. ¡Oh! Bienvenidos a Chismes en Acción Nosotras somos Morena y Tamara En esta sección les vamos a contar chismes de nuestro cole Antes de las vacaciones de invierno fuimos a recorrer la feria del libro infantil y juvenil en el polo circo. Y vimos algunos espectáculos y visitamos los stands donde habían millones de libros. Nos queríamos comprar todos, pero les contamos un secreto. Nuestro escritor favorito es Fabián Sevilla Y encontramos muchísimos libros de él. Por ejemplo, a Frankenstein se le fue la mano, Cuentos arremolinados, Super P, Cerebro de Monstruo, el refrigerante y mucho más. Hace unos meses vino a visitarnos a nuestro grado y, y compartimos una hermosa tarde con él. Le hicimos muchísimas preguntas y nos contó cómo es el trabajo de un escritor. Esperamos que vuelva prontito a visitarnos. Otra noticia importante es que segundo B, junto a los chicos de primero A y primero B, estamos preparando muchas sorpresas para para el, para el acto del día del maestro, pero no podemos adelantarlos nada. Solo les contamos que va a ser muy divertido. A nos a nosotros nos encanta, nos encanta actuar, prometemos traerles más chismes para la próxima. Esto fue Chismes en Acción. <risa> maravillosas pasan dentro del segundo b nos encanta compartir todo esto con ustedes quieren más los dejamos con ultra meteorólogos y oh. provocando para que suba suba pues para que conoce, suba suba la temperatura y buscándonos para que suba suba la Saludos a todos y bienvenidos a Ultra Meteorólogos. Somos Asa del Elmar y León y en esta sección les vamos a hablar un poquito sobre el clima. Nos queda un mes y medio de este invierno frío en el que nos superabrigamos como faldas, corros, guantes, camperas, ponchos, botas y muchas cosas más. Pero en septiembre llega nuestra amiga la primavera, que nos va a traer de a poco calorcito. Las flores van a florecer y los parques se van a llenar de colores. Las mariposas van a revoltear por el aire y todo va a tener mucho color. Por eso, la primavera está linda que a disfrutar un, de unos ricos chocolate caliente que ya se va Venir el frío se va a ir del frío y vamos a poder empezar a tomar disco chocol helados. Esto fue todo por por hoy. Nos vemos la próxima. Esto fue Ultra Meteorolo Orlo Los. <risas> que suba, suba, que suba, suba la tantera, tu rativs cantant, ell és un mallet, el fuego en que suba, suba la tantera Inicio espacio publicitario Hace una década que te hablamos desde el barrio Radiográfica 10 años recuperando el aire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 Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocusión. Nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas prolongadores La sobrecarga es factor de inicio de incendios Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 Y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca Abramos la boca La tarde de Radio Gráfica De lunes a viernes de 4 a 6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 Repite, los sábados a las 14 horas y los domingos a las 16. Radiográfica, especiales. A ver, a ver, ¿a quién podemos recordar este primero de mayo? Aquí en la señal eh, de común acuerdo con nuestro operador, de común acuerdo con muchos de nuestros colaboradores, aquel que dijo antes que ser eh, un militar prefiero ser el primer trabajador. Estamos en la 89.3. www.radiografica.org.ar Les habla Gabriel Fernández, último tramo de nuestro programa radial de hoy, aquí en La Gráfica, que está peleando para que la antena se alce y ocupe todo el horizonte de la ciudad. Radiográfica. 10 años con la voz en el aire, los pies en la tierra y el corazón en el pueblo. Ping de espacio publicitario. anta la primavera y sabían por qué? Porque además todas esas cosas lindas, el 21 de septiembre es mi cumpleaños número 8. Qué bueno. ¿Cumplís el 21 de septiembre el día de la primavera vos? Sí, sí. Ay, mira qué bueno eso, el día del estudiante, el día de la primavera, se acaba el invierno, ¿no? ¿A quién le gusta el invierno? De los que están A mí. No. Porque a mí. Es mi cumpleaños. El invierno es tu cumpleaños también es en enero. A mí me gusta porque me tengo que tapar y me quedo a mí me gusta porque me puedo dormir hasta muy tarde. Y, y dormir tapado, está bueno dormir tapado. Pero sí. el, verano, el verano y la primavera son más lindos, ¿no? Más color. Sí, como sí. Hay, más color, color. hay más color todo. Hay más color todo, menos abrigado. Sí, es más lindo. Y ahí decía un compañero, el tema de los helados está buenísimo, ¿no? Sí. Mi helado sí, preferido no que... peren, peren, mi helado preferido es el de chocolate y zamballón. El de ustedes... Matías, ¿tu helado preferido? Chocolate eh, El dulce de leche, obviamente. ¿tod Lo ama Todo dulce de leche. Sí. Luca, ¿tu helado preferido cuál es? Cerquita del micrófono. Eh, ¿El más rico de todos los helados? San Marzón y crema del cielo. ¡Uh! Está bueno eso, ¿eh? Agustín. A mí, crema del cielo, chocolate... Y sube de leche. Bien. Crema de cielo, chocolate y dulce de leche. Acá, eh, decime, More, ¿cuál es tu helado favorito? Eh, crema americana y tramontana. O igual no hay que esperar, ¿no? Ahora hace calor, ahora hay como un calorcito. ¿Podemos igual sí. este fin de semana sí. tomar helado? ¿O hay claro. que esperar al 21 de septiembre, Joaquín? No, yo digo... Eh, eh. ¿Aprovechar el fin de semana de calor? No, sí, yo como casi siempre. La ¿Invierno, a... verano, primavera, no importa, sí. otoño, todo? No. Bien. Bien, bueno, seguimos, Julia, con lo que ustedes tienen pautado. Vamos, dale. Pero ahora, ¿tienen ganas de mover el esqueleto? Así que los dejamos con A Todo Ritmo. A Todo Ritmo. Yo ya lavei en el carro, llevo un lenzo. Ya está que yo creyé a vos. Me liga más tarde, o oh, adoraban esa carta. Me liga más tarde, ve Buenas tardes para todos. Mi nombre es Matías y les traigo un poco de música. El año pasado, para el Día del Maestro, bailamos una canción que nos encantó y queremos compartirla con ustedes. Así que les pedimos a todos que vayan haciendo lugar en sus casas para poder bailar sin parar al ritmo de gris. Este carro es automático, sistemático. Ah, dramatic Why's the grease lightning? Grease, <laughs> grease, Bueno, se nos acabó la música por un ratito, que hubo un problema ahí con la compu. No importa, vamos a seguir charlando. Está listo que no hay virus. Acá hay, hay virus. No sé si fueron los virus o fuimos nosotros. Pasó? Les cuento... el virus. ¿Me escuchan? Estamos al aire, miren. Les cuento que afuera, acá que hay un montón de gente en, el, en la radiográfica, sí. está el tercer seminario de debate de comunicación de cara al riachuelo. ¿Se acuerdan que les dije que había un montón de gente que estaba charlando sobre el riachuelo? ¿Conocen ustedes el riachuelo? Sí, sí. No. Sí, hay la, muchos, y la hola. mayoría están todos infectados. Está contaminado, está mejor que antes, hay un proceso de limpieza, eh, había barcos antes que estaban eh, hundidos y ellos ya los sí, fueron sacando. También... Uh, qué asco. Pero ahora está, está mejor, la cosa va de a poquito mejorando, sí. parece. Qué bien, ¿eh? Qué bien, casi me malo. ¿Le podés decir una pregunta? Pero el, el helado de dulce de leche Ajá. me encanta de lepa. A mí me gusta el de el esco escoces. Ah, miren. A mí no, no, no, no, me encanta el de crema americana. Bien. <tose> vamos a ordenarnos, vamos a... Ahora seguimos con el tema tan importante que nos está ocupando, que es el de los helados, que es muy <tose> importante. <tose> Yo, Yo entiendo que es un tema fundamental. Pero bueno, mientras que esperamos que se pueda arreglar este problema técnico... Les voy a seguir preguntando, antes habían contado que era un secreto, yo sé que está la seño acá, pero ¿no me pueden dar ni un adelanto de lo que están armando para el Día del Maestro? No. ¿Algo? No, ¿Nada, nada, no. nada? No. Nada de no. nada. Solo que va a ser muy lindo, no. ah, nada. Nada más. De a uno, a ver, escuchen, ¿todos los grados participan? Sí. No. No. no. no, no nada. Solo tres. No, nada, nada. Solo primero y sí. nosotros. Ah, ustedes tienen toda Dos la información y, y no me van a tirar ¿Sí? nada. No. No. Bien. Y tienen sorpresas preparadas para las señas? Obvio, obvio. Obvio que sí. Y a ver, escuchen. ¿Son juegos, música, algo nada? No, es un actor. Es un acto que es como una obra de teatro? Sí, algo así. Sí, vamos a obra de teatro. Okay. ¿Y, y las maestras y maestros van a tener algo para hacer en esa hora no no, no, no Los maestros no actúan No actúan, ah, no, porque son públicos Y en ese momento sí. son los agasajados Por ahí nos ayudan, en la, por ahí si inventamos alguna canción para ellos Nos van a ayudar, pero no, por ejemplo, no actúan, no se visten No, no nada. nada, eso está no. a cargo de ustedes no, si sí. hay alguna aceño o algún profe que esté eh, dándoles una mano en esto? Que sepa sí, el secreto Sí, la, la, la, de, profe de, música. Canción, la ah, de música Ah, o sea que la de música es la única que sabe el secreto ¿Cómo no, se llama? No, las profesoras también lo saben Para nada Pero después si queremos hacer alguna canción eh, La profe nos va a ayudar ah. Nadie lo sabe el tema, menos el año, nosotros El año pasado sí. hicimos un acto sí. Y también hicimos una canción La, la profesora Samba. Vivian que era nuestra... Nuestra profe de música y ya sí. lo es, no sé si nos está escuchando, pero si nos está escuchando mejor. Y bueno, nos ayudó, pero nunca sabía eh, cómo era todo el acto, solo nos ah, ayudó. solo esa parte. Y sabía que era para el acto, pero no sabía nada más. Ah, sorpresa, sorpresa. ¿Esa es la idea de la sorpresa. Que sí, sí, sí, claro. que nos ayuden, nos pero, pero nunca el... se den cuenta para qué. ¿A no, nadie que se le va a escapar? No, a nadie, a nadie, a nadie. La idea es esa, que nos ayuden con su parte y que después no sepan nada más de las sorpresas. así ah, claro, se van sorprendiendo con el resto de las sí. cosas. Y del año pasado, ¿me pueden contar algo un poquito cómo fue? Sí, bailamos Esperen, despacito. Catalina, ¿qué hicieron el año pasado? En el año pasado bailamos gris y el otro, el otro segundo, que es ahora, bailó una canción de los Beatles. Ah, mira. Y el otro bailó una de Michael Jackson. Es que... El Thriller. Arma, ¿Arman una coreografía? Es sí, así. sí, sí ¿Arman? Bien, ¿y sale, todos, todos se animan? ¿Las sí. chicas y los chicos animan? Sí, sí. todos sí, sí. ¿Juaco? Gris es justo lo que se nos acaba de cortar Ay, la, justo, justo Que estaba rebuenísima ¿no? Sí. Justo sí. se nos cortó Lo pegó en la cabeza, Gris ah. No sé, lo pegó en la cabeza y siempre casi lo bailó Siempre lo cantamos Sí, Morena va a contar Pero algo si Del acto es solo. No, no es del la... acto A ver ¿Es Esto no tiene no. nada que ver, pero quería contarlo. Que hace poquito una ballena se metió en el, en el río de la Costanera Sur y entonces... No podía salir. No podía salir, entonces... La fueron a buscar, algo así. La fueron a buscar, pero dijo mi abuelo que vi, y había un montón de gente así gritando y vio algunos movimientos de la ballena. ¿Estamos otra vez en la columna de noticias ¿O, o tiene que ver con el riachuelo, el tema de la ballena? No, del Eso agua no, tiene que él, ver esto. Del agua. Era una ballena que se metió en un lugar, usualmente las ballenas nadan a mar abierto, así que era muy raro y decían los que eran expertos que tal vez estarían enfermos, había desorientado, ¿no? Algo así. Sí. sí. Porque, ¿qué hacía ahí? Sí. Si fuera una persona parecía borracha. Pero como las ballenas... las personas eran borrachas. Pero las ballenas no toman alcohol. No. No. Y además Joaquín, no. muy mala de tu parte lo que dijiste. Gracias, mucho. ballena. Bien, pobre. bueno, interesante el, el tema de la ballena. <coughs> vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente. Después vamos a escuchar la canción del acto del año pasado que fue con coreografía. ¿Todos sí. los que están acá bailaron la coreografía? No. Algunos. No. Algunos bailaron un baile de unas mariposas Como que no actuaron. Yo bailé. Que... Yo bailé gris. La bailo. Decime, Ley, Juli, sí. Cata, sí. yo, en Valen, yo, y Joaco, Ferchu, y varios más. Bien, varios más. perfecto. Eh, lo de este año no me van a contar nada, los voy a tener que llamar por teléfono no. para enterarme después del eh. Día del Maestro. Les sí, no. quiero decir el nombre del nombre de de mamá. Maestro, sí. Un, Matías, uh, una de, algo, algo, que, contame. Creo que uh, antes de ayer... Creo que fue antes no sé cómo se dice. Eh, vimos un acto que fue de inglés, de un león, un elefante, eh, ¿cómo se dice? Un loro un y, mono. Un mono y un mono. Un, ¿Una obra y de teatro con inglés? Teatro, sí, era todo inglés, inglés. Se llamaba eh, Happy Birthday Monkey. ¿Y qué quiere decir eso? ¡Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños año, mono. mono! Bien. Mono. Bien. ¿Tien ¿Tienen todos los días inglés o ¡Algunos días! ¿Alguno? los lunes. Todos los días menos los lunes. Bueno, entonces los personajes de la obra, ¿la obra dónde la dieron? En el ¿En teatro, teatro, de escuela, del, teatro del cole. Que le cuento a quienes nos están escuchando que el teatro del Bernasconi es un teatro, Muy ¿es lindy, este teatro? Lindy, hermoso, sí. hermoso. Para mí me encantó. Muy, Muy lindo y grande. Y encima gigante. gigante, no sabes, como para sí. 30 grados. Como Bien. 40 kilos Bueno, de a uno, ¿quién me va a contar de qué trataba la obra? En castellano, por favor no, de, Joaquín De la obra no, te tengo que decir que somos 23 en el aula así que... ¿Y sobraba teatro? Sí, sobraba ¿Lo vieron ustedes solo o todos los grados? No, no solo... solo segundo y tercero Bien, tercero. primer ciclo, perfecto Pérez, quiero conocer la historia ¿Quién me va a contar la historia? Sí. A ver, Valentina, repetime los personajes Son... Un león, un, un león. elefante, un mono y un loro. Ok, un león, un elefante, un mono y un loro. ¿Y de qué trataba la historia? Un día un monito cumplía años. Sí. Y bueno, después vino el león. Y como el mono le tenía miedo, salió corriendo. Sí. Después pasaron por todo el teatro. Fue gracioso un poco. ¿Estaban disfrazadas? ¿Eran personas disfrazadas? Sí. sí, sí. Ah, qué susto. Mal. Pensé que estaba el león de después verdad. Después cantaron can Pero ¿cuál era el Agustín? ¿Cuál vos estuviste en la obra de teatro? Sí. ¿Cuál era el conflicto, el problema? Que A veces Era el cumpleaños del mono. Sí, ¿Y cuál era el problema? De que no escuchaba. El mono estaba sordo. Ah, estaba sordo. Sí, el sí, el el el elefante, y el elefante Y el elefante le decía Mono tiene orejas pequeñas, mono tiene orejas pequeñas. Ah, esperá, ¿estabas sordo o escuchaba poco porque tenía orejas escuchaba pequeñas? Escuchaba poco. Escuchaba muy poco. el elefante se burlaba. Ah, porque el elefante tiene orejas muy grandes. Sí, sí, sí. Claro. Ah, Por eso. ¿Y iban a festejar el cumpleaños del mono o no? Sí, pero, sí. pero el mono como tenía miedo se escapaba. Sí, y, a vez, y a la vez no escuchaba. ¿Tenía miedo porque no escuchaba? Sí. ¿Y el no, tenía miedo de que lo burlen. Ah, no quería hermanos. que lo sigan cargando. Y quería bailar algo, pero no le salía, creo que. Quería era. bailar, el por ejemplo, hermano? tango y bailaba danzas acrobáticas. ¿Qué? ¿Pero que ponía la música y como no escuchaba no sabía seguir el ritmo? Sí, sí. Sí. Ah, bueno, así que para evitar que lo cargaran, que lo burlen, prefería... Y le quiero escaparse. decir algo. Escaparse, bien. Eh... Um, Y el elefante le rompió la foto del mono, así, cara. Porque había, había un dibujito <risa> que le hicieron muy bien. Era el, un dibujo del, del mono, mono, pero no se parecían mucho. Y él siempre lo hacía, pero lo hacía mal. Y vino uno de nuestros compañeros, que es Nico. No. Esaela. Nico, muchos de nuestros compañeros ayudarnos también de, de primero, de tercero y lo ayudaron y de repente el mono empezó a darles una, una mini tarjetita para cada uno para que la vaya pegando y al final lo logró y se la puso al lado, pero no parecían mucho. Ah, esperen, ah, y me falta, ¿y el loro o qué? Ah, y, y el, el loro, loro, el loro lo ayudó bastante a... Nos... ¿No lo cargaba? No, el loro era bueno. ¿Era bueno? ¿Y lo ayudó cómo? Lo ayudó a llamarnos para que vayamos a armarle el, el romper... cuadro, el retrato. Sí. Y también para el decirle loro... feliz cumpleaños porque no escuchaba y teníamos que hacer una palmadita creo y oh, soplar así. Ah. Para abajo. Y feliz cumpleaños, ¿todo eso en inglés? sí, to ah. todo lo que te sí. estamos contando Happy pero birthday. en inglés. Todo lo que me están contando está traducido en simultáneo. Yes. Decir memorias. Eh, hay que iba a decir que el el loro era buenito porque el loro eligió a todos los nenes, él organizó todo eso y ah, coordinaba un poco esto de ayudar al mono y de que todo salga sí. bien. Sí. Entonces, ¿el final es feliz, Nico? Sí, sí. Sí. Sí, sí, muy feliz, bailamos en una canción que me acuerdo un poquito, solo me acuerdo esto. Ah, ahí está bailando ahí Matías al ritmo de la canción que se acuerda. que ¿Cuándo fue? ¿Hace dos días? Sí, hace dos días atrás. El martes. El, el, martes. el, martes, el martes. Bien, el bueno, martes. interesante. ¿Y qué otra cosa hicieron estos días en la en, en la radio, perdón, en la escuela? Y... Tarea. Escuchen, ¿estuvieron ensayando este guión? Sí, sí, mucho, mucho Bien, mucho, mucho, mucho, vamos a retomarlo entonces ¿Dónde nos habíamos quedado en la canción de la coreografía Que habían bailado el año pasado para el Día del sí, Maestro? Sí, pero se, se nos gris. ¿Y cómo sí. se llamaba? Gris Vamos a escucharla un poquito, la canción Dale. Y seguimos well, This car is automatic Systematic Hydromatic ah, Why is the grease lightning? Grease, grease, grease lightning Reach, reach reach like them reach like them. Nosotros estuvimos bailando acá en la radio también fue buenísimo les contamos un secreto a todo segundo B le encanta bailar muchísimo ahora los dejamos con una sección muy especial ¡Contajemos lecturas! Somos Tomás y Agustín Y le damos la bienvenida a Contagiemos Lectura En esta sección le vamos a recomendar libros de literatura infantil Con la senia Oshishi estamos trabajando en un proyecto gigante de lectura Ya leímos muchísimos libros y todavía nos faltan muchos más pero hoy queremos recomendarles los que más nos gustaron. Para comenzar, les vamos a recomendar una hermosa obra de teatro que se llama Que las hay, las hay, de María Inés Falconi. Es muy divertida y graciosa. Trata de un hada y una bruja que viven en un mismo ba barrio. Y siempre se pelean hasta que llega un vecino y las cosas se ponen muy raras. Pero no queremos contarles mucho más. Así pueden leerlo y disfrutarlo por ustedes mismos. Otro de los libros que más nos gustó es Soloco de María Elena Walsh. Este libro está lleno de poesías, de animales muy locas y divertidas. Vamos a leerles dos de nuestras preferidas. En Tucumán vivía una tortuga viejísima, pero sin una arruga, porque, porque en toda ocasión tuvo la precaución de comer bien planchada la lechuga. Cada vez que pasea muy campante, se lleva la trompita por delante. Más llevando atrás, yo pienso que quizás viviría al revés por elefante. Pero esto no es todo, porque tenemos otra obra de teatro fabulosa de nuestro gran amigo escritor Fabián Sevilla y se llama Yo quiero me había una vez y mi colorín colorado. La escena transcurre en un claro del bosque. Todos los personajes de los cuentos estaban exaltados. El hada no sabía qué hacer. Oh, no. El lobo era perseguido por los tres chanchitos. ¡Autilio, ayuda! ¡Estos tres chanchitos quieren hacerme la parrilla! ¡Salida y atrás os soplaremos! ¡Tan, pero tan fuerte que el hada saldrá volando! ¡Y podremos comerte! ¡Todo se ha dado vuelta! ¿En un rincón del bosque? ...se ve al príncipe con blancanieves Pero Blanquita, si no comemos manzanas... ...no te podré salvar con un beso de amor. ¡Estoy harta de eso! ¿Quieren una porción de pizza o de papas fritas? No, mejor... ...quieren una bandeja de canelones con salsa blanca. Pero blancanieves ...no era la única que estaba molesta. También estaban los enanitos... ...que tenían muchas quejas... ¡Y nosotros no queremos vivir más en el embosque! ¡Estamos aburridos! ¡Nos vamos a la ciudad! ¡Ahí hay shopping, cines y boliches para ir a bailar! Solo falta que Pulgarcito quiera crecer! Y como si fuera poco, Caperucita también estaba... Disminuyendo... Esperemos que les hayan gustado los libros que les trajimos hoy y promete mostrarles más en el próximo programa. Esto fue Contagiemos Lectura. Días. Me dan muchas ganas de leer y leer. Pero ahora vamos a relajarnos y a seguir bailando con A TODO RITMO. Vi, todo Bienvenidos otra vez a TODO RITMO. Yo soy Luca y les traigo una canción que nos encanta. Y bailamos siempre con la señas y es muy divertido bailar.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 ...con ustedes a Pura Risa. Buenas tardes y bienvenidos a Pura Risa. Somos Leila, Nicolás y Agustina... ...y tenemos muchos chistes para todos ustedes. ¡Allá vamos! Hola, ¿estoy hablando cara la franca de pasta? Sí, está Charín. ¿Qué le dijo la luna al sol? Tan grandote y no te deja salir de noche. <risa> ¿Cuál es el juego procedido de las perras dálmata? ¿Cuál? ¿Cuál? La mancha ¿Qué le dijo una pulga a la otra? ¿Vamos a pie o esperamos un perro? Esperamos que se haya divertido como nosotros Hasta la próxima Esto fue A Pura Risa Y bueno, esto está llegando a su fin, pero antes de irnos, queremos contarles que nos encanta hacer radio y fue maravilloso venir a transmitir nuestro programa desde acá. Se nota, ¿eh? les cuento que se nota que les encanta hacer radio, los quiero felicitar antes que lleguemos al final, nos quedan 5 minutitos, pasó rápido con todo lo que tenían hoy para traer acá no. al estudio de la gráfica. eh Se nota que les gusta mucho hacer radio, sí, Joaquín. Sí. sí, no? Sí. sí. ¿Catalina? Sí. Gracias a Clarisa y a Mariano Ay, y a de todos de FM Radiográfica por recibirnos. Les mandamos un beso enorme a nuestro director Juan, a nuestra vicegrada a nuestra secreta Fabi, que nos están escuchando desde la escuela, desde el cole, y a toda la escuela número uno del Instituto de Ornasconi. Y un beso enorme enorme a todas nuestras familias que nos están escuchando. ¡Muah! Los queremos mucho y esperamos volver prontito con otro de nuestros programas. Esto fue todo por hoy en Super Peques en el Aire. ¡Hasta la próxima! Al final de este Hora Libre en el barrio Ahí viene, abrimos, abramos la boca eh, Me encantó, los vuelvo a decir Giselle, bienvenida nuevamente Ya te tuvimos en distintas escuelas Te vamos persiguiendo por la ciudad de Buenos Aires Sí, voy por todos lados y volvemos. Y siempre acá en el estudio de La Gráfica que siempre los recibe tan felices, con tanta energía. Hoy era un día muy especial, hay mucha gente acá en la radio gráfica Sí, nos encanta estar en la radio y aunque sea nuestra primera vez nos encantó. Y... Bueno. La primera vez antes de venir acá... Sentíamos como que nos iba a salir mal y que íbamos a no, no, ordenar o sea. todo el programa. Bien, estaban nerviosísimos, pero salió fantástico. Sí. Los nervios ni se notaron y ahí oh. pudimos solucionar hasta los problemas que hubo en el medio. Sí. Muchas gracias, Camila, que estuvo rodeada de niños ahí uh. también solucionando uh. todo. Gracias, Mariano. Muchas gracias nuevamente. Decime, Joacó. Pregunta, vos que escuchás todo ahí. Sí. Eh, ¿Se escuchó bien? Se escuchó fantástico, se escuchó genial. Los felicito otra vez. Salió muy, Gracias. pero vamos a volver. Sí. Bien. Y otra, les digo algo, que so, ya que yo estoy ceño, les voy a decir algo. Sí. ¿Qué? Ustedes leen muy bien, ¿eh? Para estar en segundo grado. Felicidades. Sí. Gracias. Gracias. Bien. Esto fue Hora Libre en el barrio. Nos vamos con un poquito de música. Chau, chau. Gracias por haber estado acá. Bye, los aquí. quiero Bye. mucho. Chao, les Bye. Bye. Radio FM 89.3